Bueno, después de que la ANMAT aprobara eh, la Sputnik V, la vacuna eh, para mayores de 60 años, empezamos eh, a ver que se empezaba a mover un poco eh, el andamiaje para poder generar las estructuras eh, en torno a la vacunación de abuelos y abuelas. Para charlar un ratito de cómo va a ser eh, el sistema vacunatorio eh, en torno a la ciudad de Mar del Plata, que básicamente, calculo yo, será parecido en los distritos de la provincia de Buenos Aires. Estamos eh, en comunicación telefónica con el director regional eh, de PAMI con Fernando Mogni. Fernando, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Eh, en en primera instancia preguntarte cómo van a tener que hacer los afiliados y afiliadas eh, al PAMI para eh, poder no sé si la palabra es asegurarse, pero sí eh, poder ponerse ahí en la lista para ser vacunados y vacunadas. Bueno, en principio sí, la, la palabra es asegurarse porque digamos eh, con con la solicitud del turno es la manifestación de voluntad y más tarde o más temprano este accederán a la vacuna. Entonces, Este, hay dos universos de afiliados a, a, al PAMI eh, El afiliado ambulatorio digamos El que el que reside en su casa El, el, el afiliado que, que se mueve por sus propios medios Y el afiliado que está en residencia de larga estadía Por ejemplo, uh -huh. o establecimiento de discapacidad O salud mental eh, Hay dos mecanismos distintos para cada uno de ellos eh, El afiliado o la afiliada que, que, que reside en su casa digamos Como cualquier ciudadano, como vos o como yo Debe inscribirse a través del registro de la provincia de Buenos Aires este, en la página de eh, vacunate.pba o en la aplicación o eh, cuando estén los puntos en la vía pública y distintos lugares donde vamos a estar eh, colaborando para las personas que tienen dificultad para inscribirse porque no tienen acceso a internet porque no tienen los dispositivos para hacerlo, lo vamos a hacer nosotros los vamos a, a ayudar con su inscripción si así desean acceder a la vacuna este, con esto se les remitirá el turno eh, en alguno de los 10 centros que van a estar operando aquí, en el caso específicamente de Mar del Plata, de General Porredón, este, de la provincia de Buenos Aires. Se les dirá qué día, qué hora y en qué lugar eh, van a tener su turno de vacunación. Eh, es importante entender estos dos pasos, porque la vacuna no es obligatoria, por lo cual la solicitud del turno es la manifestación de voluntad y luego hay que esperar la confirmación de ese turno por parte de la autoridad sanitaria. Se les dice cuándo, dónde y en qué lugar. Y también, obviamente, es importante respetar el turno porque debemos recordar que, que, que la vacuna viene en frascos de 5 dosis, por lo cual necesitamos a las 5 personas de ese turno para poder abrirla y no perder ninguna dosis. Eh, Fernando, ahora recién me decías que la vacuna no es obligatoria, o sea que aquellas personas, eh, adultos mayores, afiliados al PAMI, que están en edad de riesgo, que no eh, soliciten eh, la posibilidad de vacunarse, no van a ser vacunadas ni vacunados. No, claro que no, este, la ah. vacuna es totalmente eh, opcional, obviamente y por supuesto nosotros la recomendamos, Obvio, sí. este, la difundimos eh, y que estamos a disposición para explicar cualquier duda que haya respecto de, de la vacuna para poder este, llevarle tranquilidad a los afiliados, es la vacuna que estamos usando este como, como, como gobierno, digamos, tanto en la nación, en la provincia como en los distintos municipios y por supuesto entendemos que eh, con esto eh, comienza el fin de una epopeya, este, la verdad, que muy compleja y lamentable que ha vivido el mundo entero, por lo cual, claro, estamos a favor de la vacuna y queremos este, estar a disposición de todos los afiliados que deseen evacuar dudas y por supuesto deseen vacunarse eh, digo voy a resaltar un par de puntos que vos eh, recién mencionaste para poder hacer hincapi en ellos eh, aquellas personas aquellos lugares tipo geriátricos vamos a ponerle que pertenezcan eh, a, al pami eh, y en donde la gran mayoría de los eh, de las personas ya solicitaron su turno eh, van a hacer se va a ir ahí digamos se va a armar un operativo ambulante para ponerle un título para poder ir a esos lugares y, y vacunar a, a las personas que están en ese lugar y Claro, eh, los afiliados que, que residen en, en residencias de larga estadía, las que tienen convenio con PAMI y las que no también. Cabe aclarar que los distintos organismos nos distribuimos las distintas tareas para poder ser más abarcativos. La realidad es que en el Partido General Corredón, por ejemplo, hay 200 residencias de larga estadía, de las cuales solamente 26 tienen convenio con eh, el PAMI, con el instituto. Nosotros, de todas maneras, vamos a estar vacunando en las 200 residencias, uh -huh. este, así como... Eh, la provincia de Buenos Aires va a estar vacunando en sus centros laboratorios también a afiliados de PAMI, corresponde que cada organismo asuma una responsabilidad para poder ser más abarcativos. Estos afiliados no requieren la inscripción en la página, ese es un trabajo que hacemos nosotros, solamente se les va a pedir la declaración de voluntad este a ellos, a sus familiares a cargo, por supuesto, y, y cumpliendo con todos esos requisitos, y ahí es donde el PAMI se traslada al establecimiento, recordemos que estamos hablando de afiliados que tienen... Eh, en su mayoría algunas patologías que eh, dificulta su movilidad, por lo cual lo lógico es que nosotros nos traslademos ahí con los dispositivos móviles, con una operativa móvil específica preparada a tales fines, para poder realizar la vacunación en ese establecimiento. Y lo vamos a ir haciendo en todos los establecimientos locales de la campaña de vacunación. Eh, lo, lo, ¿Los puntos vacunatorios van a ser aquellos lugares que ya hoy por hoy están trabajando eh, con el PAM serán los mismos lugares eh, que eh, se vacunen a personas, eh, por ejemplo, personal de, de la educación o, o personal de salud o lo que fuere? ¿Van a ser los mismos o van a, ser, eh, a montar vacunatorios nuevos eh, exclusivos para personas eh, adultas mayores o para afiliados al PAMI? No. No. En principio hay, hay, están divididos en distintas aristas, lo que es eh, personal policial, personal docente, eh, se van a vacunar en los centros montados por eh, IOMA, que es la obra social de la provincia de Buenos Aires, este, que tienen esa tarea específica, así como nosotros tenemos la tarea específica de vacunar en establecimientos cerrados, IOMA va a estar vacunando este, en, en tres dispositivos distintos, en tres establecimientos, centros de vacunación serían distintos, a personal policial y eh, personal docente y afiliados de la obra social. Luego los 10 puntos de vacunación, otros 10 puntos, no son estos 3, otros 10 puntos eh, administrados por eh, el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires van a estar vacunando a los afiliados, que es donde se va a vacunar la ciudadanía en general. Pero nuestros afiliados, al ser población de riesgo, tanto nuestros afiliados como los que no lo son, pero son adultos mayores o población de riesgo, esto es porque tienen alguna patología este, prevalente o alguna conmovilidad previa, van a estar vacunándose con prioridad en estos centros vacunatorios. Estamos hablando con Fernando Mogni, director regional aquí de la sede ¿no? de, del PAMI. Fernando, más allá de lo que es esta estrategia sanitaria y de lo que se difunda a nivel provincial y nacional, ¿ya está manejando alguna fecha concreta del comienzo de, de la vacunación? Lo ideal sería plantearlo eh, en, en, en la primera semana de febrero o dentro de la primera quincena con los puntos de vacunación. Estamos sujetos a la provisión de la dosis. En cuanto ingrese al país las cantidades necesarias que son para distribuir en principio en, en los eh, las distintas provincias y luego, a su vez, en las distintas regionales eh, de logísticas, tanto PAMI, IOMA, este, las, zonas, las, las regiones sanitarias de, del Ministerio de la Provincia. Nosotros entendemos que va a ser eh, dentro de la primera semana, la primera quincena de febrero, va a estar toda la estructura montada y en simultáneo, tanto las operativas móviles de PAMI como los centros de vacunación del Ministerio de la Provincia. Atentos digo y atentas a que estamos hablando de que la función principal no es la de contener y de salvar varias dudas, cómo fue atravesando, cómo están atravesando desde el pami la pandemia, las diversas medidas que se fueron tomando, hubo algunos inconvenientes, tuvieron que acoplarse en el camino, se supo que descentralizaron, si se quiere, no hay habilitando una sede en Batán, cómo fueron atravesando y cómo están atravesando la pandemia. Bueno, eh, eh, por suerte por estos días, si bien la situación es compleja, no es de la complejidad que tuvimos, recordemos, eh, en el mes de septiembre, octubre, donde realmente fue este, histórica, digamos, la, la, la saturación del sistema sanitario por el requerimiento de camas. Hoy estamos eh, conteniendo la situación, el número de contagios no es tan elevado como en aquella oportunidad, pero es de considerar, si bien tuvimos un mes de noviembre y diciembre mucho más tranquilos, por suerte, Eh, bueno, esa quietud ya quedó atrás y hoy estamos eh, enfrentando un número de casos considerable dentro de lo que es la pandemia. Nosotros, en paralelo a, a, a la alegría y digamos, y la esperanza de, de, de, de la campaña de vacunación, sabemos que todavía estamos atravesando un conflicto importante y, por supuesto, siempre estamos atentos a que podamos enfrentar un nuevo, un nuevo pico de contagios y tengamos que responder con todo el músculo del sistema sanitario, incluso ampliarnos a otros niveles, eh, como lo hemos hecho juntar centros específicos o centros de COVID leve en las residencias como lo hemos hecho. En principio nosotros tenemos el mismo andamiaje que teníamos durante el transcurso del año pasado y en los meses más conflictivos, no descartamos ninguna posibilidad de que se complejice esta situación. Eh, Fernando, recién decías que calculabas que para febrero ya iba a estar más o menos eh, armado el, el operativo y demás. ¿Ustedes tienen, más o menos, sé que esto no es preciso, eh, y de hecho los grandes, las grandes potencias del mundo están eh, pagando la... Eh, no, no sé si inoperancia, pero si no la desesperación de las vacunas eh, porque no le están llegando, sobre todo las que vienen del lado eh, de, de Moderna y de, y de Pfizer. Eh, digo, ¿tienen más o menos una fecha eh, en la cual eh, la gran cantidad de vacunas van a llegar a la Argentina para ser dispuestas por el PAMI para eh, empezar a vacunar a las personas de mayor de 60? Sí, claro. Entendemos que es en la primera semana en la, en la primera semana de febrero. Si bien han llegado varios lotes y se van incrementando el número de lotes, la verdad que estamos muy contentos con las gestiones del gobierno central, del gobierno nacional, este, en la pronta adquisición de vacunas. Tenemos que entender que la Argentina es uno de los países, en relación a su población, que más cantidad de vacunas ha adquirido ...entendemos por supuesto que para tener una campaña rápida y exitosa... Eh, ...debemos contar con mayor cantidad de dosis y esas gestiones se han hecho... ...entendemos que un gran lote, este, que supera ampliamente el, el último que ha llegado... Eh, ...estaría llegando en la primera semana de febrero... ...con esto comenzamos una nueva etapa... ...que es la de la vacunación masiva ya en la población... ...también tiene que ver esto eh, con, la, con la adhesión de la comunidad... ...de los, de los, de los compatriotas a la vacunación... Como toda, ...como toda campaña, si bien esta es de prioridad... ...es la más importante en la historia de la República está sujeto, por supuesto, a la cantidad de dosis que se vayan requiriendo. Asimismo, también cabe que entender que esa distribución se hace puertas adentro del país. Uh -huh. Las regiones que más vayan vacunando, por supuesto, van a ser las, las más dotadas de dosis. A mí me preguntaban cuántas dosis tenían específicamente a Mar del Plata, en el caso de la regional, y eso en realidad se responde con la cantidad de personas que vayan queriendo vacunarse. Eh, al, al, al entrar un lote que es distribuido por, por, por todo el país, en las distintas provincias, en las distintas localidades de cada provincia, es importante saber que bueno la prioridad la van teniendo las personas que más este, vayan queriendo vacunarse. Mar del Plata es un epicentro poblacional dentro de la región, es una, es el segundo distrito general por redón de la provincia de Buenos Aires, por lo cual entendemos que la cantidad de dosis que, que, que irán llegando a, aquí al partido general por redonde van a ser superiores a otros distritos teniendo que ver con la cantidad de población pero también eh, está sujeto a, a la adhesión de la comunidad a la, a la vacunación más allá de no tener el número en sí y tomando este último que nos decía fernando respecto a no la densidad demográfica y el grupo etario que mayormente habita el partido de general puón son optimistas respecto a recibir varias adhesiones a, a vacunarse digo teniendo en cuenta las campañas negacionistas que incluso tal vez los medios que, que consuman Eh, tienden ¿no? a ser más eh, anti estas políticas sanitarias que está llevando el gobierno? Digo, ¿son optimistas a que la mayoría en el Partido General Puerdón de este grupo de riesgo eh, se sume a la vacuna o son más bien cautelosos? No, no, somos optimistas y, y, y, y por supuesto tenemos en mira la vacunación de la totalidad de la población de, de nuestra obra social así como también eh, del resto de las obras sociales que tienen adultos mayores eh, Yo creo que Eh, muchas de las cosas que se han sucedido y se han comentado, bueno, responden a, a, a otros intereses de las cuales yo no tengo eh, particular opinión sobre eso. Sí entiendo la efectividad de la vacuna, hemos tenido personal de salud que se ha vacunado, la vacuna ha respondido conforme determinados parámetros, ya lo ha explicado eh, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y también entendemos esto, como toda campaña de vacunación, la vacunación llama a la vacunación. Este, cuando el, el grupo de afiliados tenemos, por suerte, Eh, en estos últimos días hemos visto una alta adhesión de nuestros afiliados eh, a, la, a la vacuna. Cuando veamos que es efectiva y que va cumpliendo su, su finalidad, sabemos que muchos más afiliados van a querer vacunarse. Entendemos que, que producto, la situación en general que estamos viviendo es producto de querer cuidar a, a, a nuestros viejos, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a todos aquellos que son población de riesgo, Por lo cual también entendemos que las familias van a tener una comprensión este, general de la situación y de la necesidad de inmunizar a la población. Y esto incluye, por supuesto, este, a sus viejos, a sus abuelos, a sus tíos, que eh, son aquellos que tratamos de cuidar todo este año que pasó y, y, y por lo cual la situación en general eh, se ha dado de esta, de, de esta manera. Todos queremos comenzar otra vez con nuestras actividades, nuestros trabajos, ver que nuestros negocios prosperan ya que podemos acceder otra vez al empleo. Y todo esto tiene que ver con la posibilidad de tener en nuestra población más vulnerable... Eh, con una inmunidad con la inmunidad necesaria para poder seguir adelante como sociedad eh, Fernando, recién dijiste vos lo de los puntos de ayuda, me parece que es importante resaltarlo, ver de qué manera eh, van a estar trabajando en ese sentido porque también sabemos que la población de arriba de 60 es la que por ahí es más reticente al tema de la utilización eh, de internet la posibilidad de poder eh, anotarse y, y demás digo ¿cómo, ¿cómo va a estar el PAMI acompañando a eh, aquellas personas mayores eh, a las cuales o no tengan conexión en su casa o no sepan cómo hacer para poder anotarse vía internet. Correcto, porque nosotros entendemos que, que administramos una población este, enorme eh, y muchos centros afiliados son de la misma, y nosotros somos absolutamente conscientes que la mayoría incluso no tiene acceso a internet, algo tan básico como eso, por lo cual es importante que nosotros nos pongamos a disposición de ellos en caso de que así lo requiriesen. Tenemos una, un trabajo articulado con el Ministerio de Salud de la provincia donde se van a montar... Eh, en puntos en distintas partes de la ciudad, en el caso del General Corredón, eh, donde el afiliado que se acerque o que pase por ahí pueda solicitar este, eh, su adhesión a la vacuna y su solicitud de turno, y se lo van a gestionar en el mismo punto. Lo vamos a hacer en, en algunos lugares de la vía pública y probablemente eh, estamos trabajando eh, en, en, un, en un código específico dentro de nuestra línea 138 para que el afiliado pueda remitirse directamente ahí y solicitar vía telefónica, que es algo más común, Eh, el, el, el turno que, que, que así deseara. Sabemos igualmente que esto va a ir progresivamente eh, creciendo, por lo cual vamos a, a montar distintos puntos luego en, en, en sociedades intermedias es sindicatos, este, centros jubilados, asociaciones civiles que van a colaborar con el afiliado o la afiliada de, de a pie que tiene dificultades para inscribirse en, en, en su solicitud de turno. Por lo cual llevarle tranquilidad a los afiliados este, a todos los adultos mayores que quienes quieran acceder a la vacuna lo van a poder hacer con, con, con, con mucha facilidad bueno ya hay sindicatos hay ya que están articulando con la provincia para poder recibir eh, la, la o, o acompañar a aquellas personas que se quieran vacunar a por ejemplo es uno de ellos Exacto. dentro de la se autónoma lo digo porque acabo de ver el flyer que publica eh, los compañeros y compañeras de eh, de a eh, digo insistir con esto de que eh, digo cuántos son y cuántos no digo ustedes tienen ya un número más o menos aproximado de cuántas personas ya se han inscrito para poder recibir la la, la vacuna? Aún no tenemos discriminado de la cantidad de personas que se han inscrito, cuáles son afiliados de PAMI y cuáles no, porque esa es una base de datos que administra eh, el Ministerio de Salud de la provincia. Es, son cortes que vamos haciendo periódicos para que podamos transmitirnos entre toda la información. si sí sabemos que eh, en el ámbito de residencias de larga estadía, salud mental y discapacidad son alrededor de 20.000 personas, en su mayoría afiliados a, a PAMI, y también sus trabajadores. Eh, los trabajadores de este tipo de establecimientos van a ser vacunados por PAMI. Este tanto los trabajadores como sus autoridades, del personal médico que asiste ahí, si no fue vacunado ya en algún establecimiento sanitario. Eh, ese es el registro que nosotros tenemos propio, digamos que hemos ido recabando a través del trabajo articulado de, de PAMI Central con las instituciones y eh, estaríamos relevando creo que la próxima semana eh, la información que nos transmite la provincia de afiliados de PAMI ambulatorios que han solicitado el turno a través de, de la aplicación y que van a ser vacunados en los centros de vacunación, en los, uno de los 10 puntos que hay aquí en General Pueblo Redondo. Eh, Fernando, te agradecemos mucho el contacto, seguramente a lo largo de, del mes de febrero estaremos molestándote eh, para tener más información, para saber dónde están los puntos eh, de ayuda, dónde van a estar vacunando y demás, para poder llevarle a, a la gente que está del otro lado la posibilidad eh, de poder vacunarse y de a poquito y terminando con este con esta pesadilla que hemos atravesado en el último año. No, al contrario, nunca es molestia. Eh, agradecerles a ustedes por permitirnos eh, esto de, de, de poder comunicarnos con nuestros afiliados por, por, por estos medios, explicar todas las dudas, este, colaborar. La verdad que el, el, el trabajo que ha hecho la comunicación en el Partido General Corredón eh, es de destacar porque nos han permitido llegar con nuestras voces y explicar a nuestros afiliados todo aquello que necesiten saber para poder acceder a la vacuna y comenzar a recuperar algo de la normalidad. Que, gracias a ustedes. Igualmente, que tengas un buen día. Eh, ahí pasaba Fernando Mogni, que es el director regional de, del PAMI, contándonos un poquitito cómo va a ser el operativo eh, en eh, lo, lo explicaba en el distrito yo imagino que va a ser parecido eh, en gran parte de la provincia de Buenos Aires obviamente en mayor o en menor medida Mar del Plata tiene un millón de habitantes gran cantidad de sus habitantes pertenecen al sector hectario eh, que están nucleados dentro de, no solo dentro del PAMI, porque el PAMI tiene afiliados que nos y afiliadas eh, que no son mayores de 60, eh, sino que tienen otro tipo de patologías, eh, así que me parece importante saber de qué manera se va desarrollando. Yo propongo vamos una pausa y a la vuelta desarrollamos un poquito más el tema de vacuna, porque hay muchas novedades en el mundo con respecto a la vacunación contra el COVID-19.